Comenzamos en Tucumán porque se esperan los resultados de los análisis encargados al Instituto Malbrán... ...por los casos de neumonía de origen desconocido que se registraron en un sanatorio de la capital provincial. Tenemos el informe de nuestro compañero Héctor Juárez desde FM Raco. Tucumán, arduo trabajo del Ciprosa para conocer la causa de una enfermedad no identificada. La muerte de un médico a causa de un extraño virus que las autoridades aún no pueden determinar y la crítica situación de otros cuatro generó preocupación entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Tucumán. Este miércoles se confirmó que cinco pacientes permanecen internados en terapia intensiva, en grave estado producto de esta enfermedad no identificada. Sobre la posibilidad de nuevos casos de contagios, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, expresó en conferencia de prensa que... La buena noticia es que no tenemos nuevos pacientes. Eso es una... La buenas noticias porque si esto se trata de un agente infeccioso contagioso eh, es un no, no hay ninguna ningún contacto estrecho ni laboral ni familiar que, que tenga síntomas por lo menos con relación a ellos que, que haga sospechar de que hay nuevos contagiados las muestras ya fueron enviadas al Marbrán, estamos a la espera es muy probable que bueno antes del fin de semana tengamos alguna algún resultado si lo tenemos antes lo vamos a decir. Seguimos investigando. Dentro de las, las posibles causas están, por supuesto, las infecciosas, que eso es muy importante porque dentro de las infecciosas son las que contagian y puede producir un eventualmente un descontrol de la, de la situación, que eso es lo que nosotros queremos evitar y por eso estamos actuando así. Y después hay otras causas que son tóxicas o ambientales, que eso también estamos investigando. Medina Ruiz aprovechó la oportunidad para recomendar. Para que la población no tenga riesgo, el cuidado que tiene que tener es justamente esto, el uso del barbijo en lugares cerrados, la higiene de manos, consumo de agua potable y, por supuesto, si hay alguien, un familiar de alguno de los pacientes que están internados o que están en la condición de enfermos, bueno, que se comunique con nosotros. Además, pidió a la comunidad seguir la comunicación oficial y no viralizar mensajes no chequeados, dado que genera inquietud y temor. Desde FM Raco 88.9 Tucumán informó Héctor Juárez para el informativo Farco. El gobierno porteño usó en la represión de las marchas a favor de Cristina Fernández a un policía involucrado en el ataque a trabajadores del diario Tiempo Argentino en 2016. La interna para ver quién es más duro frente al electorado de Juntos por el Cambio en el reporte de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Dos containers de tierra, uno para el sábado y otro para la interna. Sintetizamos dos poco ocurrentes expresiones. Horacio Rodríguez Larreta en su última conferencia de prensa le pidió a la vicepresidenta que se calle. Incómoda María Eugenia Vidal usó otra parte del entierro para decir que el debate represivo en Juntos por el Cambio está cerrado. Patricia Bullrich luego del tenso almuerzo ayer volvió a poner en duda los ánimos de la ciudad de Buenos Aires. Y a usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia. No siga con sus declaraciones echando más nafta al fuego. Para nosotros es un tema terminado, ya discutimos todo lo que teníamos que discutir en el ámbito de este de este almuerzo. El debate el debate sobre este tema ya fue dado, está saldado. Si ellos pueden jorobar con nosotros, y hacer cualquier cosa, la idea social es y si lo voto de nuevo ¿Y no se animan? ¿Qué pasa? En otro plano, Cristina Fernández de Kirchner habla todos los días y amplía los debates. ¿Quién decidió poner vallas? ¿Quién ideó los bolquetes con piedras no usadas? ¿Quién filmó? ¿Quién dio orden de reprimir? ¿A quiénes? ¿Quién ejecutó? Nadie de la oposición, en funciones o en reposeras, responde. Lejos de enterrar el asunto, el periodista Claudio Mardones, del diario Tiempo Argentino, destacó en Radio Aijuna a uno de los responsables, el comisario mayor Jorge Guillermo Azolina, quien en 2016 actuara en la represión del propio diario que intentaba ser cooperativo. Nosotros consideramos que Azolina es un exponente de lo que es la actualidad, de la oficialidad de la policía de la ciudad, con una fuerza que tiene todo un mecanismo y un dispositivo de filmación y de seguimiento en movilizaciones que esta vez quedó al desnudo con mucha más fuerza de hecho tampoco en el radar tenían eh, la responsabilidad de Asolina que nadie puso ningún reparo en que fuera quien se paraba a la izquierda del jefe de gobierno en la foto que difundió su aparato de prensa eh, y tampoco perdió sus peores características represivas porque la superintendencia de seguridad metropolitana de la ciudad de Buenos Aires siempre fue feroz y siempre contó con mecanismos de inteligencia y basta recorrer los últimos 20 años para comprender la ferocidad de la Policía Federal en el control del conflicto social y la represión de las manifestaciones hay un hecho político de largo aliento que recién empieza y los actores de la represión son de larga data les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco encontrarnos en Facebook facebook.com barra Argentina Vamos ahora a Córdoba porque allí los y las docentes pararon y se movilizaron masivamente por un aumento salarial. El informe de Radio Curva y Radio La Quinta Pata con nuestra compañera Jesica Isassi. Buenos días compañeras, compañeros, compañeres de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Una contundente movilización apoyó ayer la jornada de paro docente en Córdoba. Con un claro rechazo a la insuficiente oferta salarial por parte del Ministerio de Educación, Agrupaciones sindicales y docentes autoconvocades opositores a la conducción del DMVPC impulsaron desde la semana pasada un plan de lucha con asambleas y jornadas de reclamos en las instituciones educativas que terminó ayer con el paro y movilización por las calles de la capital cordobesa. Trabajadores de la educación marcharon hacia casa de gobierno exigiendo un aumento salarial acorde a la inflación anual y condiciones laborales dignas sin maltrato ni sobreexigencias. A su vez se denunció la aprobación de la ley jubilatoria de la provincia que no supera la línea de pobreza e indigencia. Así se refería Paola Gaitán, delegada departamental e integrante de la agrupación docente María Saleme, a esta histórica jornada de paro y movilización en entrevista con la radio comunitaria La Quinta Pata de Córdoba Capital durante el programa matutino Alta Frecuencia. En primer lugar, el repudio, el rechazo a la propuesta salarial del gobierno que sigue siendo una propuesta de hambre, una propuesta que nos sigue manteniendo por debajo de la línea de pobreza. Reclamamos también por condiciones laborales dignas, condiciones para enseñar y aprender, dignificar el derecho a la educación en el marco de la precarización laboral donde hay una sobreexigencia, una sobrecarga laboral, hace dos semanas ha muerto una compañera también pedimos y exigimos eh, justicia por Karina Sumado a esto también han este aprobado una ley jubilatoria eh, miserable y que siempre hemos estado denunciando en todas las instancias que la conducción sindical no no ha marcado un plan de lucha contundente y este paro es arrancado desde las escuelas y desde las bases y aquí estamos en la calle porque decimos que la docencia luchando también está ensañando. En este marco estallaron las críticas contra la conducción sindical encabezada por Juan Monserrat, quien durante el acto, en su turno de hablar, fue abuchado, con lo que el acto concluyó de manera abrupta y el dirigente abandonó la marcha cabizbajo. Desde los sectores convocantes se adelantó que el plan de lucha continuará el próximo sábado con un plenario a realizarse en la Plaza de la Intendencia de Córdoba Capital. Informó desde Sierras Chicas para Radio Curva en conjunto con Radio La Quinta Pata de Córdoba Capital, Jessica Isassi. Vamos ahora a Río Negro porque allí el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria y frenó el paro docente de 96 horas que se inició ayer. Ahora se esperan las respuestas al reclamo salarial. Nos informa nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma. Ante la continuidad del plan de lucha docente, el gobierno de Río Negro realizó dos anuncios. Por un lado, el Ministerio de Educación emitió una resolución en la que se anuncia, entre otras medidas la extensión de las clases hasta el 30 de diciembre y casi simultáneamente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria de modo tal que solo se cumplió el primero de los cuatro días de paro previstos como parte de un plan de lucha que incluye la instalación de la Carpa de la Dignidad frente a la Casa de Gobierno Provincial aquí en Viedma Acá estamos en la Carpa de la Dignidad Docente pasamos la noche aquí después de, del congreso de ayer instalamos la carpa eh, como una medida más para sumar a nuestro a nuestro plan de lucha eh, preocupado preocupados por este, las actitudes que, que, que toma el gobierno provincial, lejos de este, apostar a, a resolver el conflicto, este a, a hacer una propuesta salarial que contemple lo que estamos planteando los trabajadores y trabajadoras de la educación, y además la extensión del ciclo en, en una muestra de eh, tratar de responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de la situación en la cual nos encontramos, que entendemos que es exclusiva responsabilidad del gobierno por no hacer una propuesta que contenga lo que estamos reclamando. Como explica la secretaria general de UNTER, Sandra Schieroni, el sindicato docente resolvió acatar la conciliación obligatoria dictada por el gobierno a la espera de lograr avances en la audiencia paritaria que fue convocada para el próximo martes 6 de septiembre. Acabamos de recibir en, en, en la sede de Roca la notificación de la conciliación obligatoria. La estamos trabajando con el abogado... De, de UNTER eh, y como expresé en el día de ayer, que me preguntaron por la posibilidad de una conciliación obligatoria, estamos armando una presentación ante el Ministro de Trabajo para que nos dé garantías de equidad y, este, y justicia si es que este vamos a estar en el marco de una conciliación. La conciliación impone obligaciones a ambas partes y ya nos pasó que en la conciliación del semestre anterior el gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria, por lo tanto, el ministro de Trabajo tiene que darle garantías a la organización gremial. Desde Radio Encuentro en Vías Río Negro informamos para Farco. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar. En La Plata, el informativo Farco suena en Radio La Zabal.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 DNA más Todo es más fácil. Banco Nación. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocer los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar Primero la gente. Argentina Presidencia. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas, lo importante es que funcionan Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcoop.com Otra vez de Credit Coop responde al 0800-1888-4500.